Sí, sí, totalmente. De cualquier manera, bueno, estaba escuchando con el tema del pago de la ayuda escolar, uh -huh. eh, es real que sigue siendo 170 pesos, eh, pero bueno, por ahora sigue siendo esa suma, se va a abonar a todos los trabajadores que están en relación de dependencia y cobran las asignaciones familiares a través de lo que es el sistema SWAF, Sistema Único de Asignaciones Familiares. Es decir, que todos los trabajadores que están en relación de dependencia van a cobrar una suma de 170 pesos sin tener que hacer ningún trámite. Como todos los años se pone en forma directa el pago y bueno, lo perciben todos eh, los trabajadores, los desempleados y los eh, jubilados que tengan hijos menores de edad que concurran al establecimiento escolar. Es decir, todos aquellos que tengan menos de 18 años, no nos olvidemos que a partir de los 18 años se pierde todo tipo de asignaciones, salvo que el hijo tenga una capacidad diferente. Eh, por lo tanto, no tienen que hacer ningún trámite, lo van a tener que hacer solamente aquellos que durante los meses de marzo o abril no perciban la asignación, entonces tendrían que pasar por ANSES para poder cobrarla. Eh, los, los, eh, los trabajadores en relación de dependencia lo van a cobrir, cobrar eh, en el mensual de abril-mayo Y eh, los jubilados los estarían cobrando con el mensual de febrero Es decir, que ya en febrero estarían percibiendo la ayuda escolar María Elena, ¿esto tiene un tope máximo de la asignación? Sí, como siempre, el tope máximo es de 4.800 pesos, es decir, que aquellos trabajadores que cobren un pesito más de los 4.800 no perciben la, ni asignación familiar ni asignación ni ayuda escolar. Uh -huh. eh, y el que eh, tiene un hijo con capacidad diferente, obviamente eh, lo cobra sin ningún tipo de, de tope. Estamos hablando con la titular del Anceso la barría, María Elena Martinoya. Una de las consultas frecuentes que llega a la radio, María Elena, es... Mi hijo comenzó salita de tres, que en muchos casos eh, la pregunta es ¿cuál es el trámite que debe hacer el padre para que el hijo que comenzó en la salita de tres comience a percibir Esta ayuda escolar. En realidad, eh, no nos olvidemos que existe un cruce en forma directa entre provincia, educación, digamos, a nivel provincia y nación, es decir, ANSES, donde eh, todos los, los niños que incorporan a los establecimientos educativos, eh, ANSES los detecta a través de un cruce de información y empieza a pagar. Si los niños de salita de tres los papás, perdón, que tienen niños en sala de tres, no perciben la asignación en los meses de abril y mayo, tendrían que pasar por ANSES a retirar un formulario y nosotros lo completamos, lo cargamos y lo perciben en forma automática. Perfecto, perfecto. Eh, esto, eh, ojo, eh, hacemos la aclaración que lo están percibiendo aquellas personas que trabajan en relación de dependencia y cobran la asignación familiar, ¿sí? No estamos hablando de aquellos que cobran la asignación universal por hijo, que ese es otro trámite, ¿está? Sí, sí, está muy claro. Está. La, la, la ayuda escolar la cobran los trabajadores en relación de dependencia. Exactamente. Desempleados que estén cobrando la, la, el subsidio por desempleo y los jubilados. Para ser claros, los que cobran en blanco, por supuesto. Exactamente, los que estarían en blanco, en el mercado formal, digamos. Exactamente. Bueno, Marilena así que eh, tar, un poco más tarde o temprano, digo por esta cuestión del cronograma, todos los que tengan los hijos allí desde Sala de Tres, Y hasta 18 años van a percibir 170 pesos que serán depositados con la asignación que se hace todos los meses, ¿verdad? Exactamente. Lo que sí no tienen que hacer ningún trámite. Solamente, repito, lo van a hacer a partir de mayo si alguien quedó sin percibir esta ayuda escolar. ¿Está? Perfecto. Convengamos también, vuelvo a repetir, que no tiene nada que ver con la Asignación Universal por Hijo, que la Asignación Universal por Hijo a partir de mañana y durante todo el año 2011, las mamás van a ir llevando las libretas para que nosotros podamos poner al pago ese, ese dinero ahorrado durante el año 2010. Bien. ¿Sí? A propósito de eso, eh, la, la otra parte de la, de la entrevista que habíamos charlado era, eh, ¿va a brindar turnos ANSES para presentar la libreta completa? Exactamente. Los turnos los pueden sacar a través del 130 o, van, eh, o a través de Internet en cualquier locutorio, en cualquier centro de jubilados que están capacitados para sacar turnos, en el mismo ANSES, sacan turnos. Eh, ¿Para qué se hace esto? Para que la gente no tenga que estar esperando eh, horas para que carguen su libreta. Es decir, que la gente no se amontone. Primero y fundamental, porque a lo largo de todo el año, si la persona no puede hacer el trámite, lo va a ir haciendo a lo largo de todo el año. Es decir, que no tienen necesidad de ir del 1 al 30 de marzo, porque todo se va a ir, se va a ir haciendo gradualmente. Por eso los turnos. Sí, No hay topes, no hay vencimiento, pueden ir llevando las libretas a partir que en las escuelas las van llenando. Para eso, previo, tienen que llamar al 130, a cualquier lugar de, que haya internet y sacar los turnos. Si no pueden hacerlo, van a un centro de jubilados cercano, eh, al, al domicilio de ellos, o si no, a través de, de, de la unidad de ANSES de... de... De, de nuestras oficinas. Exactamente. Eh, tienen todas las posibilidades de hacerlo para que no tengan que estar esperando, que puedan ir y llevar las mamás el, la libreta y cargarlas en un, en un momento sin que tengan que estar esperando largas horas y largas colas. Recordemos que esto es para percibir el 20% acumulado de las sumas retenidas mensualmente durante el periodo 2010. Exactamente. Es para eso que se hace la carga de libretas.